Hola, un saludo especial, te habla Jairo y hoy decidí grabar este audio para compartir contigo lo último en astrología es así de simple.com hace bastante tiempo no grababa un audio o un podcast eh, de forma solitaria <ríe> para hacer reflexiones bueno hay varias cositas que hemos tenido este mes, es un mes que se ha movido mucho, este mes que acabo de terminar julio, ya estamos en agosto, y mmm, ahorita en este momento me encuentro haciendo varias tareas, estoy multitax, <ríe> multitax es un término que se utiliza en sistemas multitarea, eh, referido a, a procesos simultáneos, bueno de hecho los, los seres humanos, ese es un... un concepto que se usa mucho en India pero pero eso no es cierto para el ser humano uno, uno realmente solo puede tener su atención en una cosa aunque hay algunas teorías antropológicas y, y últimamente neurológicas que dicen que las mujeres eventualmente pueden sí hacer más de dos cosas a la vez que tiene que ver un poco con el, el tamaño físico de, del tallo se me va ahorita el nombre, bueno, es algo de neurología pero, pero bueno Entonces estoy multitact, en este momento estoy editando unos videos de, del simposio, también estoy subiendo unas, unos cursos de Diego que vamos a compartir, las primeras clases de un curso el de sinastría. Eh, estoy contestando correos, bueno, estamos haciendo bastantes cosas. Quiero ponerme al día esta semana. Tengo varios correos por contestar. Eh, pido un poquito de paciencia si no lo he hecho. que me tengan un poquito de paciencia pero esta semana, antes de que finalice esta semana la primera semana de agosto lo debo hacer, voy a hacer un corto viaje en unos días y quiero tener todo, todo el día para, para no eh, estancar estos procesos de comunicación con varios usuarios de así de simple bueno eh, simposio terminamos ya la primera sesión o la primera temporada de conferencias de acceso abierto, tuvimos 8 conferencias siete en tiempo real y una que se grabó hace un tiempito, eh, todas muy buenas, diferentes enfoques, unas muy pragmáticas, otras más humanas, sensibles por así decirlo, unas muy teóricas, otras muy energéticas, yo creo que hay para todos los gustos eh, en, en estos temas relacionados con la astrología, en lo personal tengo mis favoritas, hay dos que me encantaron, pero pues eso no lo comparto, es parte de mi reserva. Pero en términos generales todas son muy muy buenas. Eh, para las personas que han preguntado de las grabaciones, eh, pues esto quedó muy claro desde el comienzo. Las sesiones de acceso abierto son para que las personas que se quieran conectar lo puedan hacer en tiempo real. Pero las grabaciones de las sesiones solo van a estar disponibles para eh, aquellas personas que decidan adquirir el pase o acceso VIP el, el pase o acceso VIP es un derecho a participar de la última jornada en agosto 27 y 28 eh, es pago vale 67 dólares eh, y eso da derecho a tener todas las grabaciones del simposio ahora, eh, hay otra opción que es cancelar solo grabación que se desee pero de las de, de acceso abierto, o sea la, de las 8 primeras cada grabación tiene un costo de 9 dólares, entonces está esa opción para quien solo esté interesado en un tema pues cancela 9 dólares por, por esa grabación o pues lo otro es adquirir todo el paquete por 67 dólares hay dos grabaciones que vamos a compartir de forma completa de esas ocho, aunque realmente serían seis las que habría que adquirir si se está interesado y esas dos son eh, la, eh, la tra transformación de los aspectos difíciles con Alejandro Gómez y la de astronomía con Juan Carlos Cerón esas dos las vamos a dejar la grabación completa Eh, se puede descargar completa voy a ver si esta noche alcanzo a subir ambas o si no, bueno, perdón, la de la astronomía y, o si no, en los próximos días estará disponible y eh, de las otras lo que puedes hacer es eh, ver los primeros 30 minutos para que te des una idea del, del contexto y el marco teórico en el cual se desarrolló la, la conferencia bueno, me tocó hacer aquí una pequeña pausa Y, bueno, creo que ya dije lo de las grabaciones <risa> Se me perdió el hilo Bueno, eh, estábamos, bueno, lo de las grabaciones del simposio Lo otro, eh, vamos a compartir la primera grabación del curso de sinastría Este fue un curso que hoy estaba mirando, lo empezamos a realizar en diciembre del 2008 Fueron 27, 25 horas, si mal no recuerdo, y finalizó en el primer trimestre del 2009. Hoy he estado oyendo grabaciones de sinastría. Este tema últimamente me ha interesado mucho eh, a raíz precisamente de un trabajo que estoy haciendo con Astroperfiles. Eh, Astroperfiles es un software que permite comparar grupos de personas en base a sus parámetros astrológicos. Y he encontrado cosas muy interesantes, la verdad me tiene... asombrado yo digo que yo no soy astrólogo pero me encanta usar las tesis astrológicas verificar comprobar eh, eh, validar y de alguna forma cuestionar eh, no no todo lo entero pero pero hay situaciones en las cuales uno realmente queda asombrado pues con la con la evidencia matemática de, de las posibilidades de, de de las opciones de los de los aspectos no entonces Tema Sinastría me, me ha gustado mucho. Últimamente he retomado ese tema y, y eso, pues, ha sido interesante porque ha llevado a una serie de procesos donde todo está inter, interactuando. Entonces, vamos a compartir la primera clase de, esa, de ese curso y también porque surgió hoy, precisamente, hoy es agosto 2, un, una idea que ha venido rondando hace mucho tiempo en mí. Y esta mañana, al estar oyendo la grabación, no, no de esa clase, la primera, sino de otra. Eh, caí en cuenta el gran potencial que tiene esto y pues unido a la experiencia de AstroPerfiles pues me dio una idea que es muy probable que este sábado comparte este sábado 5 de agosto creo que es 6 de agosto, este sábado 6 de agosto yo creo que mañana a través del boletín el 4 de agosto estaré informando esto o probablemente con la divulgación de este audio y también surge el tema de horaria Acabamos de terminar horaria, la verdad muy muy interesante, fueron dos, tres sesiones de marco teórico y cuatro sesiones de pura práctica, eh, la primera vez que conozco este tema y lo que me sorprendió muchísimo fueron la, la retroalimentación de los ejemplos que tuvimos en las, en las clases de práctica especialmente, eh, temas muy diversos que, que recuerde por ejemplo eh, Eh, la adquisición de un bien raíz si era conveniente o no eh, los detalles hasta los cuales se llegaron de cómo debía ser el ambiente y el y el, el medio en el cual se adquiría ese bien raíz eh, me acuerdo mucho porque la persona que que hizo esta pregunta vive en una zona desértica y y, y Diego antes de que nos hiciera esa retroalimentación fue muy claro en eso que pues que un ambiente desierto con agua bueno cosas muy muy, muy precisas de las preguntas otra pregunta por ejemplo una persona que quería mm, eh, saber acerca de la conveniencia de, de, de continuar unos estudios superiores eh, entonces se identificaba muy claro el tema de estudios superiores en la en la casa 9 eh, el miedo o, o, o, o, o la necesidad de hacer la pregunta surge de un de, básicamente de un condicionamiento financiero eh, y eso también se identificaba Eh, otra persona preguntaba de la conveniencia o no de, de tener una relación a nivel profesional o ya a un nivel sentimental con la misma persona y, y la respuesta también fue muy contundente eh, una persona la necesidad de fusionar unos negocios de la familia eh, entonces bien bien interesante la verdad la mayoría, yo diría que el 90% de estas preguntas surgieron fue de un deseo propio, de un deseo sano, auténtico que es clave super clave en este horario Eh, de alguna forma en esta misma época surgió en mí la necesidad de investigar temas de casa 5, de azar, de probabilidades y de alguna forma experimenté con, con resultados deportivos haciendo horaria y yo diría que ahí no fue tan contundente la, la, la respuesta, diría un 40, 60% más o menos eh, entonces también hicimos ese análisis de, de, de la necesidad de hacer for y de formular preguntas en los momentos adecuados entonces horaria fue, fue muy muy bonita la verdad eh, ahí hubo varios ejemplos aquí en el, en el blog te voy a compartir algún, o enunciar algunos eh, y hoy también me llamó muchísimo la atención cuando estaba eh, compartiendo precisamente con Diego una información eh, se, las, se las puse a Diego muy, muy apasionadamente porque a mí la verdad cuando se me mete algo en la cabeza un proyecto, alguna idea pues por lo general lo hago sintiéndome muy bien con mucho deseo de hacerlo Júpiter en Escorpio se manifiesta muy bien ahí la pasión de, de las cosas y, y, y le pregunté a Diego y Diego me dijo, bueno, pues mire o, o no, le, le pregunté a Diego sin, sin hacerme una retroalimentación me dijo que ya había hecho la horaria con la pregunta que yo había hecho que había formulado y pues la respuesta fue muy positiva la verdad, me encantó eh, y tanto así pues que me animó a hacer lo que vamos a hacer y en unos días les vamos a compartir y pues son otra serie de circunstancias ¿no? la revolución solar mía, la revolución de Diego hay otras personas que están inherentes también a este nuevo proyecto que no, no lo saben pero, <risa> pero sus esquemas así lo indican entonces eh, bien interesante eso eh, a raíz de eso eh, ayer creo publicamos unos previos de las conferencias del simposio y dos en especial que me que sea mucho tiempo había visto precisamente a raíz del, del curso de Diego en el 2008 de, de Helen Fisher eh, acerca de la química del amor lo recomiendo súper súper porque teniendo esa claridad sobre todo para las personas que quieren trabajar en el tema teniendo esa claridad de de, de de la química, del amor, de las hormonas que intervienen y de, las, de los procesos fisiológicos a nivel cerebro que sean es muy fácil llevarlo a, a, al término astrológico que, que básicamente es lo que habla el curso Diego y en la primera clase pues ahí se explica eso y, y, y se da una, una relación bueno yo quería hablar, hoy hablé de muchas cosas no <risa> aquí reflexionando pues quería compartir eso sigo aquí en mul mi multitax vengo de un ciclo biorrítmico bajo esta semana aproveché y nada de un poquito eso siempre me ha llamado la atención cuando estoy en ciclos De biorritmo bajo, el promedio de los tres bajos, termino nadando de natación. Y hoy, preciso, estuve nadando y la semana pasada también estuve nadando. Entonces me, me llama bastante la atención eso. No no sé si tenga, tendrá que ver algo con el martes De pronto sí. Cargar energía a través de de actividades muy piscianas, ¿no? Eh, Llámese el natación o la música. Bueno, bueno quería compartir eso. ya es un poco tarde pronto me oyes un poco cansado pero pero quería grabar este audio a ver cómo queda y seguimos en contacto eh, muy pendientes del sábado los que sientan que la información puede ayudarse nos vemos el sábado un abrazo